Euskal Herria Info, crónica semanal de la situación sociopolítica del País Vasco. Realizado por Ascapena, organización internacionalista de la izquierda independentista vasca y emitido a través de la Radio Libre Alavedi. Heridos y detenidos en la manifestación por los presos. La Archancha, policía vasco española arremete contra la multitud y causa decenas de heridos. Varios detenidos, entre ellos el miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, partido político de la izquierda independentista vasca Joseba Permach y un gran número de heridos fue el balance de las brutales cargas que la Archanza, policía autónoma vasca, realizó el sábado 24 de febrero en las calles de Bilbo, contra las miles de personas que por encima de las prohibiciones habían salido a reivindicar los derechos de los presos políticos vascos en una manifestación que encabezaba el lema de autodeterminación, amnistía Muchos de los heridos tuvieron que ser atendidos en hospitales y las movilizaciones de protesta se multiplicaron por Bilbo hasta bien entrada la noche. Varias personas yacían en el suelo, algunas de ellas con la cabeza ensangrentada, otros con brazos, piernas y costillas amoratadas y casi todos sin poder levantarse. Tras esta primera cometida, quienes, aún estando muchos de ellos contusionados, corrieron a auxiliar a los heridos empezaron a llamar a las ambulancias. En los últimos dos meses ha habido en Euskal Herria decenas de manifestaciones prohibidas y en ningún caso la actuación de la Arcanza, pese a ser en muchos casos absolutamente desproporcionada, había llegado a las características y a la brutalidad y masacre que supuso la actuación del sábado. Una vez más, el pueblo vasco es víctima de la brutal violencia policial mientras trata de manifestar sus ideas y reivindicar sus derechos de forma pacífica. Una vez más, la represión tiene nombre, el Partido Nacionalista Vasco, partido de derechas. Todavía hay quien piensa que por medio de las vías policiales, masacres policiales e ilegalizaciones, es posible acabar con la izquierda independentista y con la reivindicación de los derechos nacionales de este pueblo. Iñaki de Juana pone fin a 115 días de huelga de hambre tras ser trasladado a Euskal Herria. Tras casi 20 años de cárcel, casi siempre a más de 1000 kilómetros de Euskal Herria y 115 días de huelga de hambre, antes había realizado otra de 63 días, Iñaki de Juana Chaos está cerca de casa. Cientos de personas le recibieron a las puertas del Hospital Donostia después de que el gobierno español decretara la prisión atenuada, la misma que rechazó la Audiencia Nacional Española el pasado mes de diciembre. La decisión fue avalada por el juez de vigilancia penitenciaria, que ha establecido que de juana podrá irse a su domicilio con un control telemático hasta que finalice condena. El preso deja la huelga contra la condena impuesta por dos artículos de prensa, una protesta que le ha situado al borde de la muerte y que ha provocado una intensa conmoción en Euskal Herria, y un enorme debate político en todo el Estado español. Quienes pudieron visitarle en grupos de dos personas, entre ellos representantes de la izquierda independentista como Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Juan Mario Lano, o Estás y Sechaburu, apuntaron que de juana se encuentra muy débil tanto por la huelga de hambre como por el traslado, pero mentalmente muy bien. Ongueto Reignaki. Bienvenido. La izquierda independentista presenta su propuesta como herramienta de paz. La izquierda independentista hizo pública ayer su propuesta de marco democrático para una nueva Euskal Herria, país vasco, a partir de una autonomía para los cuatro reales o provincias del sur, es decir, las que se encuentran dentro del Estado español, y otra para los tres del norte, en el Estado francés. Los agentes políticos, sindicales y sociales participarían en la elaboración y definición del citado marco democrático, que necesitaría además obligatoriamente para su entrada en vigor la aprobación mayoritaria de la ciudadanía tanto de la comunidad autónoma vasca como de la comunidad foral de Navarra. Hernando Otegui instó a los partidos a aprovechar la ocasión para lograr el acuerdo político que resuelva el conflicto y, de cara a la izquierda independentista, aseguró que será la primera estación para el tren de la independencia. Os dejamos ahora con parte del mitin de este fin de semana. La primera estación desde donde, sin duda, algún día, más temprano que tarde, partirá el tren de la independencia ese día en el que ese tren se ponga en marcha definitivamente para construir un Estado para los vascos y las vascas, un Estado desde la izquierda, necesita de un primer eslabón, necesita construir la primera maquinaria, necesita construir su primera estación. Y esa estación no es ni más ni menos que el marco democrático que estamos planteando hoy. Estas han sido las principales noticias de esta semana en el País Vasco. Para saber más pueden consultar www.ascapena.org Hasta la semana que viene, un abrazo revolucionario a todas las compañeras y compañeros del mundo. Osasuna et Ascatasuna. Salud y libertad.